Bueno, ba, Nerito Catalzaiz, hemendikan aurrera, eske bertzaldeak etorkizun berri eske eta demokratiko bat ze parametroetan ereki nahi dugu ez da gauza makala. Eta horretako igual Bartzen dut itzaldien izimurua bera, ez? Iragana gain dituz etorkizuna erabaki alizateko aldaketa eraiki Nafarroan eta Nafarroatik esan ginezak ere, ez? Hau da, Iraganatik etorkizunerako zeharkaldi burutzea, tentuz, zentzuz eta gogoz, esan ganezake. Aurrera egin, bestelako etorkizun berri eta librea eraiki, izan ginen hori gogoan izanik. Prenaldiko ostopoa gaindituz, baina garena eta bildu dugun duitazunez beteriko kapital politiko aldarrik atuz. Ba, zariate erronka Ederra faltaria, zantzadik abezta. Eta bai, eia da. Gure ustez, bestelako nafarroa eraikitzea posiblea dela, bala, uste dugu, eta gainera orain inoiz, baino garrezkoa, eta egingarria bada une honetan, eta hori da demostratu nahi duguna. Eta beste gauza bat, nola bide honetan, eskera batzalak, leporaino, komprometutu egin duela bere burua jakinarazi nahi dizuego alde batetik, dagoen bideratze, bideogurutze honetatik, erabakitxo eskubidean eta loraretasunan oinarri duen aldaketa politikoa gauzatuz posiblia delako marko demokratiko bat ereikitzea. Eta marko demokratiko bat ereikitzen badugu, lortuko dugu salantzari gabe bain betiko gadaskaren komponbidea. Horretako... Aldak eta principio hoiekin badato zen eraile sozial, sindikal, politiko eta gehienbak pertsonekin egin nigu. Hori bai ikusten dugu errepieetan irtatzen den bezala aurreratual izateko eskarreko karriletik egin behar dela. Eskuinetik azekira joten sala esponera joan salala sustenean. Y lo hacemos hoy en un día que a nuestro juicio es un buen día para reflexionar. Pero no como meros espectadores en Nafarroa, <coughs> reflexionando sobre quién va a ser el próximo Lendakari, que desde a Julianea va a escenificar el segundo capítulo del fraude que desde Loyola ya PNV y PSOE vienen maquinando, sino como protagonistas plenamente conscientes de la centralidad que Nafarroa tiene hoy, queriendo ser protagonistas del momento político en el que vivimos y, en consecuencia, asumiendo plenamente nuestra responsabilidad. Y hablamos de un momento en el que estamos hablando de el aniversario de 30 años de las primeras lecciones al Parlamento Foral, también de hace 20 años la negociación de Argel, de hace 10 años del proceso abierto con el acuerdo de Lizarra Garazzi, en el día hoy, en estos meses en los cuales UPN y PSN se han visto obligados a firmar un nuevo pacto estratégico contra Natura, para intentar cerrar definitivamente las puertas a un cambio que ellos pensaban y decían que era irrealizable, pero sin embargo les lleva a tener que blindarlo. Teniendo también tres años para conseguir que la sociedad navarra elija entre dos posibilidades para mil, para 2012, o celebrar como un logro las consecuencias del sometimiento político, económico y militar de Nazarroa, o bien que se abra la puerta de forma definitiva para superar esa losa que en nuestro juicio arrastramos desde entonces y que se va acrecentando en los últimos años. Pero también en la semana en la que la dirección de LAB ha propuesto a ELA construir las bases para una colaboración de profundo calado social, político, en claves táctico-estratégicas. En todo ese momento estamos viviendo ahora y de ahí la trascendencia del momento político que estamos viviendo. Es evidente que somos los primeros y los más conscientes de que la opresión estructural del marco autonómico mejorado mutila y distorsiona lo que Nazarroa es y la convierte en una especie de caricatura de sí misma española, reaccionariamente conservadora y que hace de la anormalidad por ser habitual algo terrible, como ha dicho antes eh, Marcelo. Pero ahí vemos que un cambio no solamente es conveniente, sino que es realizable y mucho más realizable de lo que intentan aparentar quienes nos gobiernan. Sino cómo se puede explicar que PP y PSN hayan ido a un blindaje del marco que convierte en socios a dos históricos sí. rivales, privándoles a unos de la posibilidad de gobernar y obligando a los otros a romper acuerdos con sus aliados naturales en España y que llevaban trabajando ya casi 20 años en, en común. O también ha sido citado también, porque UGTI con misiones se convierten en meras marionetas de la derecha vía concertación, aún convirtiéndose en esa especie de objeto creciente de las críticas y del odio de los trabajadores despedidos viendo la sumisión humana al marco. No es muy lógico ninguna de estas cosas si no fuera estrictamente imprescindible en este momento. Tampoco somos autistas que nos abstraemos de la realidad represiva que la persecución política y la ilegalización nos está imponiendo. Lo vimos cada día en nuestras carnes y no se nos olvida en absoluto las consecuencias, el miedo, la deshumanización. Es decir, somos personas, somos humanos y, en consecuencia, somos muy conscientes de que eso es así. Pero tampoco eso se nos escapan las fisuras que en el sistema está empezando a, a ocasionar el final provocado, provocado del ciclo de acumulación capitalista que ya ha trasladado la crisis de lo que pueden ser los noticieros o los periódicos a muchos bolsillos de personas concretas de carne y hueso que en forma de eres o en forma de tasas de paro o impotecas impagables ya padecen lo que es esa situación, sin haberla provocado además. Tras 30 años, evidentemente, no se ha cerrado el debate sobre el estatus político de Nafarroa. El recurso de Nafarroa como cuestión de Estado, como bien ha dicho Floren, es una evidencia, el debate sobre la disposición de la historia cuarta, y transformar la estabilidad político-institucional como una especie de valor en, en sí mismo y motivo de renuncia a apetencias, partidistas no parece una cosa balaví desde luego. Hay un debate además que coincide con el agotamiento evidente del cinasio gestor en los últimos años de este escenario. De ese gestor que es UPN. Hay un cambio de, de líderes, una pelea interna que está comprobando en los últimos meses. Cambian también las alianzas de UPN y la ruptura con el PP y el acercamiento hasta una especie de acuerdo casi orgánico con el PSN, pues es una, una evidencia, pero también es cierto que eh, el estatus es lo suficientemente estable como para que pueda durar y pueda disimular muy bien los achaques eh, que tiene y además es sobre todo capaz de generar tal ansiedad ciudadana que para quitarles del medio bueno pues cualquier precio puede ser admitido por la gente y Lo que da pie a que personas sin, personajes sin escrúpulos dispuestos a pervertir lo que es el concepto de, de cambio puedan transformar hipotéticas alternancias en lo que ellos venden como cambio o siquiera miros arreglos cosméticos que luego ni siquiera se, se materializan. Os decimos que Nafarroa está en un, en un cruce de caminos y es un cruce de caminos en el que hay que elegir definitivamente. Un cruce es un cruce y no puede ser una rotonda en la que estemos dando vueltas y vueltas sobre nosotros mismos y otras mismas sin elegir una dirección entre las dos posibles. puede haber En ese cruce puede haber distintas distintos caminos, pero solamente hay dos direcciones. O vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Cierto es que para ir hacia atrás eh, se puede elegir diversos caminos. Uno, el, el evidente, el que impone el blindaje del marco. Ese que las franquicias del nacionalismo español en, en Nazarroa, bien sea en clave de extrema derecha o en clave socialdemócrata, se viene haciendo, es uno, pero también es elegir la misma dirección, el apostar por la desfiguración de los parámetros del cambio, transformando el contenido de ese cambio con una especie de alternancia de siglas o de, o de personas, que llevado a su máxima expresión de fraude, bueno, pues incluso puede aparentar lo que ni siquiera... Eh, se puede ni se quiere ni se tiene voluntad de, de materializar. esto lo hemos visto en los últimos años y ya hemos visto cuál es el recorrido de esa apuesta. A nuestro juicio hay otra, otra apuesta que es la apuesta y es lo que es real, el cambio definitivo y es una apuesta hacia adelante en la cual hemos comprobado además que no es posible el cambio de gobierno sin que exista un cambio de marco teniendo en cuenta todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí. Un cambio que se basa, sin duda, en el respeto y el reconocimiento del derecho a decidir y la superación de la partición impuesta, la que antes hacíamos cita. Es esa imposición que nadie en Nafarroa, en ningún momento de su historia, ha decidido en Nafarroa. Evidentemente, sí, desde luego, en Madrid. Esto estaríamos hablando de un logro después de 30 años o después de 500 años, según como lo queramos ver, que abre la puerta a un marco democrático y como consecuencia pues, consigue solucionar definitivamente el, el conflicto. Esta es la apuesta inequívoca que, que hace la, la izquierda abertzale tratando de habilitar una colaboración estratégica entre todos los sectores políticos que admiten, ...y que teóricamente al menos están diciendo que esto es así. Hablamos de sectores sindicales, de sectores sociales, incluso de sectores políticos... ...que reconocen el derecho y la existencia de Euskal de Ría como sujeto nacional... ...que reconocen el derecho a, a decidir. Y además es un momento concreto. que Ha habido distintos instantes y ahora estamos viendo que, que el PSOE ya ha hecho su estriptis político integral... Y al PNV, si acaso, bueno, pues le queda firmar el ulti, la última póliza de su eh, apuesta ya realizada en un 99,9%. Lo cual nos lleva a que esa necesidad de colaboración es cuestión de responsabilidad política. Hemos visto también las apuestas que otros venían haciendo en ese sentido. Veíamos, de alguna manera, como alguien trató de frivolizar el cambio político cómo, más allá de maniobras de mera supervivencia, el recorrido estratégico que apuestas como en Afarroa Bay, más allá de la buena voluntad de muchos miles de personas que les apoyaron, nos demuestran hasta dónde se puede llegar. Por eso entendemos que esa necesidad de colaboración es cuestión de responsabilidad política. Y es cuestión de que, llegado a este instante, seamos capaces de fijar la base de los contenidos. Porque el cambio... Por cambio se pueden interpretar muchas cosas, he oído hablar a Pachi López de cambio, he oído hablar a Aznar de cambio, hemos oído hablar de cambio sin contenidos. Y nosotros creemos que el recreciento político de Euskal de y el compromiso a respetar lo que Euskal de decida, partiendo de Nazarroa, indefectiblemente, es elemento de cambio definitivo, el contenido imprescindible, ¿no? Se puede decir que el izquierdo abrazado está dispuesto a ser completamente flexible en las formas, pero totalmente firme en lo que son los principios cualitativos para que ese cambio tenga contenido y sea real. No vale la alternancia, no vale decir que se apuesta por el cambio y seguir insistiendo en los mismos elementos que se ha hecho durante muchos años. Apostando en la misma dirección que en los últimos años se han venido realizando, se ha ido construyendo o desconstruyendo lo que es el la existencia real de Nafarroa en este en este día. No decimos si es momento de bloques, de polos, de formas, lo que estamos diciendo es que en este en este periodo subsistente es imprescindible la acumulación y la activación de sectores soberanistas independentistas, progresistas, es imprescindible si queremos desde Nafarroa dar un cambio real a la situación en este momento. Y la izquierda abierta le tiene mucho que decir a ese, a ese respecto y aporta aportamos nuestro adn netamente de izquierda en un momento de crisis capitalista que entendemos que además es un valor estratégico, antes lo decía la izquierda también, porque desde luego solamente se puede adelantar yendo por la izquierda, decir, el carril de la izquierda es el que nos habilita para poder adelantar, el carril de la derecha nos lleva al precipicio o como mínimo a a la cuneta. Y esas señas de identidad independentistas son las que la izquierda abertzale aporta. El baje militante contrastado, ese esfuerzo que incluso en situaciones límite está demostrando que hay una capacidad política innegable más allá de cualquier tipo de de persecución. No me imagino en qué situación podrían encontrarse si algunas fuerzas políticas vivieran lo que nos toca vivir en Euskalaria y particularmente en Nazarroa, a la izquierda abertzale, a los militantes y los militantes de la izquierda abertzale. Pero también es cierto, decía antes, hablaba de, de flexibilidad, ¿no? porque somos abiertos, abiertas a las aportaciones de matices, a las formas de ver este mismo asunto que los demás y las demás tienen, y pues entendemos que llega un momento imprescindible de, de modulación de concreción. Alguien decía hoy que mucho acierto, que es momento de poner luces largas y ver con una cierta perspectiva, pero sobre todo hace falta una, una apuesta eh, definitiva, ¿no? una apuesta que tenga seriedad, que tenga determinación y que esté plenamente convencida de que esto es posible, es realizable y es imprescindible en este momento como la izquierda verticale viene haciendo,